A últimas horas de la tarde de este viernes, el rápido desplazamiento de personal de carabineros hasta población Aguas Andinas daba cuenta de un hecho delictual que minutos después quedó al descubierto cuando dos sujetos fueron sorprendidos en forma flagrante por carabineros al interior de una vivienda intentando robar especies. como Lo confirmó posteriormente el capitán Fernando Mella, quien destacó el llamado anónimo que permitió la detención de los ladrones. Efectivamente, tuvimos un procedimiento en el sector de l a g u a d a n d i n a tuvimos dos detenidos por robo frustrado.、Eh, entre estas personas había un menor de edad y un adulto. Gracias al llamado anónimo al nivel 133, logramos establecer que dos estas dos personas habían ingresado a un domicilio y l o que fueron sorprendidos en el interior de este, q u e mediante la fuerza, habían entrado por una puerta y obviamente. Ante la oportunidad del personal de servicio, fueron encontrados en el mismo lugar. Y la alto oficial igualmente reconoció la importancia del llamado oportuno a carabineros para la detección y detención de delincuentes o ilícitos. Siempre es la oportunidad, el minuto oportuno en que la persona se comunica con carabineros y nos dan los antecedentes en forma clara, nos facilita el trabajo diario que realizamos para poder、eh, actuar y obviamente lograr la detención de las personas que están involucradas en los hechos. De, Que reviste carácter de delito. En la ocasión, el capitán m e i a estableció además que durante este fin de semana largo los servicios policiales se encuentran reforzados, en especial los de tránsito, para evitar accidentes. Estamos con los servicios reforzados, los servicios ordinarios y de igual forma para poder focalizar lo que son los, los servicios de tránsito, tenemos personal dispuesto para dentro de las rutas primarias y secundarias evitar los accidentes de tránsito. Cabe mencionar que los antecedentes del fallido intento de robo en poblaciones aguandinas fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Río Negro. Es lo que podemos informar desde una de las unidades móviles de Radio s a b o